Bienvenidos a otro mensaje poderoso para tu vida de identidad y destino. Desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. ¿Estás orgulloso de ser mexicano. Sí, yo estoy súper orgulloso. ¿Y sabes por qué? Porque nuestra bandera tiene un escudo que es sin igual en el mundo. Es Muchos eh, banderas del mundo tienen animales, leones, osos. Pero nuestra bandera es la única en el mundo, escucha, la única en el mundo que tiene dos animales. Y en los cuales un animal se está comiendo a otro animal. ¿sí? Tú puedes buscarlo ahí, te invito a, a, a que lo, lo, tú busques ahí, métete a internet. Y vas a ver que nuestra bandera es la que tiene el escudo con dos animales y uno está comiendo al otro. Y no es casualidad que el águila se esté comiendo a la serpiente no es casualidad y sabes qué, los ojos de Dios están puestos sobre esta nación, están puestos sobre México están puestos sobre Guadalajara están puestos sobre ti ¿lo crees? tú eres un águila que estás devorando a la serpiente tú tienes potestad para devorar a la serpiente, para ahollar la serpiente Y si, y si no fue, y por si no fuera poco, nuestro himno nacional dice que nuestro destino fue escrito por el dedo de Dios. ¡Wow, Señor! ¿Qué nación tiene ese privilegio? Nosotros es profético. Créetelo, es para ti, joven, joven, escucha, debes de estar orgulloso de ser mexicano. Debes de estar orgulloso de portar esa camiseta De México, aunque la selección Pierda, no importa Pero ser mexicano, eso no es todo La selección no es todo, ser mexicano Va más allá, trasciende a lo espiritual ¿Estás de acuerdo? Yo no sé por qué estoy hablando de eso, porque no iba a predicar de eso. Pero bueno, gracias a Dios Estamos orgullosos de ser mexicanos Y ¿sí? yo estoy bien orgulloso Y el escudo es algo Wow Cada vez que lo veas Cada vez que lo veas es un mensaje de lo que tú eres en Cristo. Es un recordatorio, es un semáforo que te dice, hey, cuando veas una banderita de México, cuando veas un escudo, yo soy esa águila, yo soy esa águila y voy a volar tan alto en el viento del Espíritu, amén. Ok, ¿estás dispuesto para recibir la palabra? No voy a hablar de esto, pero yo sentí decirlo, pero ¿estás dispuesta a recibir hoy del Espíritu Santo? ¿sabes qué? hoy el espíritu va a traer en ti un cambio, un cambio de mentalidad un cambio de mentalidad ¿Sí? vas a salir hoy cambiado y renovado en el nombre de Jesús yo no sé quién nos visita aquí por primera vez, ¿hay alguien que nos visite por primera vez? bienvenido ¿quién, quién más? Ah, bueno ustedes, okay, ¿quién más? ¿hay alguien más? ¿sabes qué? hoy es una cita divina Hoy vinieron aquí a escuchar algo distinto del Espíritu de Dios. Algo que va a transformar tu manera de pensar. Y para el pueblo que ya ha aceptado al Señor como, como, como su Salvador, va a traer un cambio, va a revolucionar tu manera de pensar y tu manera de hacer las cosas. Ok, repite esto conmigo. Levanta tu mano, cierra tus ojos y repite esto conmigo. La mano del Señor viene sobre mí. La mano del Señor viene sobre mí y me lleva en el Espíritu ¿lo crees? amén yo les voy a pedir por favor, tenemos un video si pueden poner atención y vean este video Un aplauso al Señor repite la mano del Señor viene sobre mí y me lleva en el Espíritu Espíritu Santo Señor en esta noche en esta tarde, día perdón en este día nosotros te entregamos esta reunión te entregamos el control de esta reunión Espíritu Santo tú empiezas a moverte pasa entre las filas entre los pasillos y empieza a tocarnos Espíritu Santo llévanos llévanos, tómanos arrebátanos para ti Espíritu Santo abre nuestros oídos abre nuestro entendimiento permítenos entender tu palabra hoy en el nombre de Jesús Amén cada uno de nosotros somos como estos huesos pero yo quiero que te, te centres al final del video ¿Qué fue lo que pasó se levantó de los huesos un guerrero poderoso y formaron un ejército numeroso yo quiero que te veas tú así hoy voy a leerles Ezequiel 37 del 1 al 10 si quieres buscarlo ahí yo lo tengo aquí, yo te lo leo dice la mano del Eterno vino sobre de mí y me llevó en el Espíritu del Eterno y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos me hizo pasar cerca de ellos a su alrededor y vi que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera y me dijo hijo de hombre vivirán estos huesos Y yo le respondí Señor eterno solo tú lo sabes y me dijo entonces profetiza sobre estos huesos y diles huesos secos oíd palabra del eterno así ha dicho el eterno el Señor a estos huesos yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis y pondré tendones en vosotros y haré que la carne suba sobre vosotros y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Adonai Profeticé pues Como me fue mandado Y mientras yo profetizaba se oyó un estruendo Y hubo un temblor Y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso Yo miré y los tendones sobre ellos Y subió la carne y quedaron cubiertos por la piel Pero no había en ellos espíritu Y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza hijo de hombre y di al Espíritu que así ha dicho el Eterno el Señor. Espíritu, vende los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Profeticé como me había mandado y entró Espíritu en ellos y vivieron y se pusieron en pie y era un ejército grande en extremo. Amén. Amén. Ezequiel fue un profeta que experimentó la presencia del Espíritu Santo Mucho más que cualquier otro hombre en su tiempo Él veía cosas, era llevado por el Espíritu Literalmente leímos y vimos que fue tomado y llevado por el Espíritu a un valle Él traspasaba muros por el Espíritu Pero cuando él vivía todo esto en el Espíritu de repente volteaba y veía a su familia, veía a su nación. ¿Y qué era lo que veía? Veía sequedad, veía idolatría, veía una nación que se estaba cayendo en corrupción. Estaban secos en gran manera. Sus experiencias con el Espíritu Santo no habían producido ningún cambio en la nación. ¿Estás de acuerdo? él experimentaba y era llevado y todo pero su nación estaba completamente perdida pero en el versículo uno dice que la mano del eterno lo toma y lo lleva a un valle y sabes que en vez de tener una visión hermosa, preciosa paradisiaca sabes a dónde lo lleva el espíritu a un valle completamente lleno de huesos secos y dice la palabra bien secos imagínate Nosotros pensamos que a veces el Señor nos quiere llevar a, a, a puntos donde Wow, todo es paradisiaco y todo Ezequiel fue llevado a un punto donde lo que sus ojos físicos veían Era muerte, destrucción, sequedad ¿Qué esperanza había ahí? Pero la mano de Dios vino sobre él y lo lleva a un lugar, ¿sabes qué? A un lugar de cambio y transformación Un lugar que a primera vista de Ezequiel era muerte y destrucción pero Dios sabía que era un lugar de cambio y transformación y sabes que hoy Dios te quiere llevar a ese lugar de cambio y transformación en tu vida yo no sé cómo estás viendo hoy la vida yo no sé cómo estás viendo hoy tu nación o tu economía yo no sé qué es lo que estás viviendo o a lo mejor estás viviendo maltrato familiar tantas cosas que vivimos todos pero sabes que Dios te va a llevar hoy por el poder de su espíritu en el nombre de Jesús a un lugar de cambio y transformación ¿lo crees? ¿tú lo crees? en el versículo 11 de ese capítulo 37 Ezequiel dice que los mismos huesos decían fíjate lo que decían los mismos huesos nos hemos secado y pereció nuestra esperanza ¿cuántas veces has dicho tú eso? A lo mejor no lo has dicho, pero lo has pensado. Ay oh, Dios, es que ya no sé ni cómo hacerle. Está pereciendo tu esperanza, me estoy secando, Dios, oh, clamo. ¿Cuántos han hecho eso? Yo lo he hecho. Yo soy el primero en esto en decir, sabes qué, de repente Dios, sabes que ya no sé ni por dónde. Dios, clamo a ti, Señor, sí, oh, y estoy así. Yo lo he hecho. no secamos y pereció nuestra esperanza Ezequiel fue llegado, llevado a un lugar por el Espíritu donde todos podríamos decir, todos podríamos decir que no había nada pero fue llevado, ¿sabes qué? ¿sabes para qué fue llevado? a ese lugar de transformación y de cambio fue llevado con un propósito fue llevado para accionar el poder de la palabra tú lo mencionabas ahorita, el poder de la palabra El poder de la palabra fue llevado ahí porque Dios necesita instrumentos que abran su boca, y tú eres ese instrumento, a lo mejor estás en un valle seco, no sé en dónde estés, pero Dios te ha llevado, tal vez ese valle seco, para que tú abras tu boca y acciones el poder de la palabra. ¿Lo crees? Versículos 12, 13 y 14 del mismo capítulo 37 nos dan la clave de la transformación y la clave es, dice profetiza y diles, profetiza y diles y sabréis que yo el Eterno hablé y lo hice, dice el Eterno por si no te queda duda todavía lo remacha y dice, dice el Eterno que yo el Eterno hablé y lo hice, lo llevó ahí y le dijo mira, mira ¿Vivirán estos huesos? Y yo no sé qué es lo que estés viviendo hoy, pero la pregunta es, ¿vivirán esos huesos? ¿Vivirá esa circunstancia que estás viviendo? ¿Vivirá esa necesidad que tienes? ¿Vivirán esos huesos? Pregunto, ¿vivirán? ¿Sabes qué respondió Ezequiel? Ezequiel estaba viendo así al igual que tú y yo, porque era una persona como tú y yo, Ezequiel, y dijo, Yo no sé, solo tú sabes, Señor. Yo no sé, solo tú sabes. Escucha, la mano del Espíritu Santo ha venido hoy, escucha bien, ha venido hoy, la mano del Espíritu Santo ha venido hoy para llevarte en el Espíritu a accionar la palabra hablada y para que sean revividos en ti, ¿sabes qué? Tus sueños. Tus visiones Y las profecías que han hablado sobre ti La mano del Espíritu Ha venido hoy a traer eso Sobre ti Sobre ti Agárralo, arrebátalo Pero hazlo, muévanse Quiero que se muevan agarra y di, yo lo agarro esa palabra para mí, yo sé que la mano del Espíritu ha venido, yo la tomo para mí Espíritu Santo, yo, yo, yo quiero eso, yo lo tomo para mí, porque yo tengo visiones, tengo sueños, tengo profecías tengo anhelos, tengo estas circunstancias, tengo estos proyectos yo lo tomo para mí accionar acción, verbo hay que hacer las cosas, accionar la palabra hablada y sabes qué. Ese lugar de muerte, ese lugar seco Ese lugar donde ya no hay esperanza Va a ser llena por el poder del Espíritu Santo Porque no es con tu poder No es con tu conocimiento Es con el poder del Espíritu Santo La mano del Señor viene para decirte En esta mañana Yo hago entrar Espíritu en ti Y vivirás yo hago entrar espíritu en ti y vivirás y sabes que pondré tendones sobre ti y haré que la carne suba sobre ti y te cubriré de piel y pondré un espíritu en ti y vivirás por... y así sabrás que yo soy el Todopoderoso El Shaddai Amén Señor yo lo recibo para mí Señor yo lo recibo Señor yo lo tomo Señor Señor te dice yo he venido a revivir Esos sueños que creías Que estaban secos Yo he venido a poner un espíritu de vida Donde tú creías que había muerte Pero hay un secreto Hay un secreto Y Dios le dice a Ezequiel Profetiza Abre tu boca Dios espera que tu acción es la palabra Que abras tu boca Hay cosas que no cambian hasta que no te levantas Y vas a un lugar de acción La fe es acción La fe es acción Cuando tú abres tu boca Y vas a ese lugar de acción Por la mano y por el poder del Espíritu Santo Empiezas a abrir tu boca A profetizar y empiezas a hablar Y empiezas a abrir tu boca Y cada vez que vas abriendo tu boca Y cada vez que la abres más y más Empieza a fluir el Espíritu que está en ti ¿Y cuál es el Espíritu que está en ti? El mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos El Espíritu Santo Dice Romanos 8.11 Que el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos Vivificará tu cuerpo mortal Y eso no solamente se aplica Para las cuestiones físicas de enfermedad Sino también para tu alma y tu espíritu Que son vivificados por el poder del espíritu Para que tú te puedas levantar y decir Oh sí, yo abro mi boca Y yo hablo a esta circunstancia Y empiezo a profetizar en el nombre de Jesús Ezequiel abre su boca A pesar A pesar de Que él ve un valle de huesos secos A pesar Es muy fácil abrir la boca Cuando tú ya ves las cosas Y ya las tienes Eso es muy fácil Pues Ya lo tengo, ya lo veo Pero cuando estás viendo un valle seco Lleno de huesos Y tu, y tu circunstancia está enfrente de ti Y la estás viendo y la estás viviendo Qué difícil es empezar a abrir la boca Y empezar a, a hablar contra esa situación Pero cuando lo empiezas a hacer Viene un cambio Porque entonces empieza a fluir el Espíritu en ti Y entonces empiezas a hablar del Espíritu ¿Sabes qué? A Dios no le interesa lo que tú ves A Dios no le interesa lo que tú ves A Dios no le interesa lo que dicen las circunstancias a tu alrededor A Dios no le interesa que digan que la economía de México está quebrada Y... Tú eres hijo del Rey ¿No tuvieron una cena Con el Rey? Eres hijo del Rey Eres reina Reinita A Dios no le interesa Lo que dicen las circunstancias físicas Que te rodean A Dios no le interesa Lo que tus amigotes dicen O tus amigotas dicen La comadre Comadre, fíjese A Dios no le interesa eso a Dios no le interesa lo que tú opines en serio en buena onda se los digo porque a él lo que le interesa es que tú abras, abras tu boca y empieces a hablar las cosas del espíritu, empieces a confesar su palabra porque eso es lo que va a transformar tu entorno, va a transformar tu vida vivirán estos huesos Voltea al de al lado y dile vivirán estos huesos, vivirán estos huesos, pues no lo sé si tú dices esa, yo no lo sé pero tú lo dices vivirán, a Dios sabes que le interesa que abras tu boca y que comiences a hablar lo que Él ha dicho que hables, Dios quiere que abras tu boca y comiences a bendecir hablar las cosas buenas que el Espíritu Santo te dice. No las cosas malas. Déjame hacer un paréntesis. Dejemos tantito a Ezequiel aquí. Así, dejémoslo. Viendo el valle de huesos secos. Así con una cara de what. Dios, ¿por qué me has traído aquí? Espíritu Santo, ¿por qué me has traído aquí? Y dejémoslo así, Ezequiel, así. Vamos a congelar la imagen así. Y ahí dejemos a Ezequiel tantito. Vamos a hacer un paréntesis. Déjame hablarte un poco acerca del poder de la palabra hablada el poder de nuestras palabras en la vida diaria opera ¿sabes para qué? para dos cosas el poder de tus palabras en la vida diaria, no aquí en la iglesia aquí en la iglesia todos somos hermano que Dios te bendiga y bendiciones y, y sí baba. no, no, no allá afuera en tu casa, con tu familia, con tu mujer, con tu suegra con tu suegra No, yo amo a mi suegra, nada más que siempre la pongo Tú sabes Pero porque la amo siempre la pongo de ejemplo Pero allá afuera donde tú estás Dos cosas, tus palabras es lo que hacen Fortalecen o hieren No hay más O fortalecen o hieren a los que te rodean No solo en tus relaciones Interfamiliares, sino en todo tipo De relaciones, en tu trabajo En tu empleo y sabes que en tus sueños y en tus ilusiones sabemos que la, por la Biblia que Dios es un Dios de bendición y sabes qué también señala que tú como pueblo de Dios debes ser un pueblo de bendición de bendición Jesús mismo lo afirma en Mateo 5 El 43 al 44 dice, ¿Oísteis que fue dicho: Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Pero yo te digo: Ama a tu enemigo y bendice al que te maldice, haz el bien a los que te aborrecen y ora por el que te ultraja y el que te persigue. Eso no es si quieres. Eso es un mandamiento. Y nosotros como hijos del reino seguimos las leyes del reino, ¿están de acuerdo? De nuestro Dios y Rey Soberano. Jesús. Y Jesús mismo lo está diciendo. Ama a tu prójimo. Bendice. A tus enemigos. El Señor, ¿sabes qué? Derrama su poder de bendición. Sobre nosotros. Y como Abraham. Nos destina a hacer también bendición. Para los demás. ¿Sí recuerdan la historia de Abraham? Que le prometió y le dijo. En tu descendencia serán benditas todas las. To, toda la descendencia del mundo. Ok para los demás es lo que Dios nos ha llamado a hacer bendición y nosotros somos el principal instrumento de bendición así como no quiero que se te olvide lo del escudo nacional y que somos águilas poderosas también algo que nos define como hijos de Dios es que Dios nos ha llamado a ser bendición y sabes cómo lo haces con el poder de tus palabras diarias Diarias. ¿Qué le dices a tu esposo? ¿Qué le dices a tu esposa? ¿Qué le dices a tus hijos? ¿Qué le dices a tus nietos? Al primo, a la prima, a la sobrina, al sobrino. ¿Qué le dices? Ay, ah, es que este es un pingo. Es que este es igual que su padre. ¿Cuántas veces no hemos dicho eso? Igualito que su padre. Mira, pero va derechito en el mismo camino. Sabes qué aguas. Porque tú estás hablando profecía. Pero no la correcta Recuerda Dios nos ha Mandado a hacer bendición ¿Sabes qué hijo? Sé que tú hiciste mal Y sé que estás haciendo esto mal pero yo bendigo Yo te bendigo, bendigo tus caminos Y declaro que sobre de ti hay éxito ¿Qué diferencia es eso? En vez de hablar eres un pingo eres Y empezamos a arrojar ¿Qué hay en tu corazón? Por ahí dice en un versículo ¿no? Que de la abundancia del corazón Habla la boca Si tú te llenas de bendición Si te, te llenas del Espíritu Santo Entonces qué vas a empezar a hablar Las palabras del Espíritu Y las palabras del Espíritu son bendición ¿Quieres eso para tu familia? ¿Quieres eso para tu suegra? Amén No levantaron la mano Pastor por favor Hay que tratar esa área con la gente Con el poder de tus palabras diarias ¿Sabes qué? Me encanta Proverbios. ¿A quién le gusta Proverbios? A mí me encanta Proverbios. Aprendes cañón de Proverbios. Proverbios 18, 21 dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Fíjate qué responsabilidad tienes, la muerte y la vida. Y no quiere decir que cuando tú abras tu boca el otro va a caer muerto. Pero estás matando su autoestima. Estás matando lo que él es. Y casi, casi el Señor lo toma como Lo estás asesinando. Fíjate qué importante es. Proverbios 18, 21. Te lo dejo ahí de tarea para que te lo lleves y lo estudies. Las palabras que decimos diariamente a las personas que nos rodean. En nuestro trabajo, a nuestra nación. ¿Qué has hablado de México? Me encanta este lugar porque está lleno del colorido de México. Y me anima. Y sabes que yo bendigo. Y cada vez que veo una bandera de México, Señor, bendice mi nación. El pastor está haciendo el llamado para... para La marcha con Jesús, a orar por la nación. ¿Sabes por qué? Porque el Señor está trayendo por el Espíritu a su pueblo hoy en día ese anhelo de orar por nuestra nación. ¿Sabes qué? Ya no hablar mal, malas cosas de nuestra nación. Es que México, es que nos han robado por años. Es que los gobernantes, es que... Y nos da la es que esquizofrenia. Es que, es que, y es que, y es que, y es que, y es que... ¿Sabes qué? Bendice a nuestros gobernantes. No importa de qué color se vistan si azul, tricolor, amarillo o del color que sea Dios nos manda como pueblo de Dios estás en el reino de Dios y como reino de Dios Dios nos manda a bendecir a nuestras autoridades a bendecir a nuestra nación ¿Cuántas veces te has parado y, y, y te has hincado y has dicho Señor yo bendigo mi tierra, yo bendigo esta nación perdona mi nación perdona los pecados de mi nación Señor y yo me pongo por mi nación como sacerdote recuerdan que somos reyes y sacerdotes Esa es un parte de los privilegios de, de las funciones que Jesús nos ha dado Como hijos suyos, reyes y sacerdotes Pararse delante de la nación Pararse de esta, delante de esta nación y decir Oh Señor yo me paro Por México Imagínate si cada uno de nosotros Lo hiciéramos Qué poderosa oración sería delante del Señor Señor yo me paro delante de esta nación Señor y yo clamo por esta nación Yo me aferro Señor y te pido perdón Por esta nación Pero también bendice mi nación Bendícela con tu presencia bendícela, Señor Espíritu Santo Empieza a correr en ríos En mi nación Yo quiero el avivamiento En mi nación Yo quiero ver Las cosas grandes Que tú tienes preparadas Para esta nación Sabes Por todo el mundo Y esto me impresiona Por todo el mundo Se están hablando Cosas buenas de México Y sabes que Nosotros nos desviamos Con que si los chinos Ya no recibieron a mexicanos Por la influencia Que si Estados Unidos Ya cerró las fronteras Y nos vamos por esas noticias Pero sabes que Por el otro lado Por todos lados del mundo se está hablando que es el tiempo de México. Se está hablando que es el tiempo de México. Que es el tiempo de la visitación del Espíritu Santo en México. África, en Europa, en Estados Unidos... Se está hablando que México es el tiempo de México. Pero ¿sabes qué? De México, toda la gente está hablando que es el tiempo de Guadalajara. De entre todas las ciudades de nuestra nación, están diciendo que es el tiempo de Guadalajara. ¡Uh! Gloria a Dios. Gloria a Dios porque es tu tiempo Espíritu Santo en nosotros y es por eso que el Espíritu de Dios quiere traer en ti hoy un cambio de mentalidad que cuando abras tu boca cuando abras tu boca la abras para bendición, sabes qué, mi esposa y yo hace un tiempo, hace unos años decidimos no hablar mal de la gente empezando por nuestra familia y sabes qué, cuesta un montón de trabajo Porque traemos una inercia Cultural Que somos bien criticones Exactamente La rompemos en el nombre de Jesús Porque Dios hoy quiere traer un cambio en tu vida Y por el poder del Espíritu hoy, ahorita En este momento el Espíritu Santo está tocando tu corazón está trayendo un cambio en tu forma De hablar En tu forma de hablar las palabras que decimos a diario a las personas que nos rodean a nuestro en nuestros trabajos en nuestra nación sobre nuestras autoridades y aun en las conversaciones informales crean en el hogar o en tu entorno una atmósfera ¿en qué atmósfera quieres vivir en una atmósfera opresiva de no, sí o uh, uh, uh, sabes qué wow yo bendigo a mi nación sabes qué yo te bendigo y la gente se te va a quedar viendo y ahora qué le pasa qué qué se cree no Pues me creo hijo de Dios, soy hijo de Dios Y como hijo de Dios yo puedo hablar bendición Sabes que yo te bendigo Yo te bendigo, yo te bendigo Crean una atmósfera que o una de dos o asfixia O nutre el espíritu de las personas Y sabes que tú puedes crear esa atmósfera Tú creas, ¿cuál es la atmósfera que hay en tu casa? No me contestes ¿Cuál es la atmósfera? Llegas tú a tu casa y, ¡Oh, qué paz reina aquí. O llegas y, ¡híjole! Ay, ¿por qué no hiciste esto? ¿Y, qué... y a ver, tú chamaco, ¿Y a ver, tú? ¿qué atmósfera reina en tu casa, chavos? Cuando llegan a su casa, es más, hay algunos que ni quieren llegar a su casa pero qué padre chavos, chavas que puedan llegar a, a su casa y decir wow yo aquí, yo aquí siento que es un oasis de paz y llegar y recargarte con las personas con las que vives y decir wow y entonces poder salir al mundo y con tus amigos ahí en la escuela, en la prepa, en la secundaria puedas llegar y decir fíjate que llegues con tus amigos y le digas yo te bendigo en el nombre de Jesús qué te picó me picó el Espíritu Santo estoy infectado de la pasión por Jesús la pasión por Jesús me rodea de tal forma hoy oh, me llena mi cuerpo que me hace que no me pueda aguantar y hablar bendición proverbios 12 18 dice hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada mas la lengua de los sabios es medicina Yo quiero ser medicina y no de primer nivel, yo quiero ser medicina del Espíritu Santo. Como hijos, padres, hermanos, tíos, primos, vecinos, trabajadores, tenemos que escoger a diario, en cada momento, en cada interacción que tenemos con una persona, tenemos que escoger entre hablar vida o muerte. Y hablar muerte o lo que la Biblia llama maldecir es destruir la autoestima de la otra persona. Es ponerle calificativos negativos, apodos, reputación negativa en el hogar. No, te deja tirado todo. ¿Sabes qué? Mi hijo va a cambiar, mi hijo va a transformarse, mi hijo va a recoger su ropa. Mi hijo no solamente la va a recoger y la va a echar en el bote de la basura. Digo, en, perdón, en el bote de la... Porque está tan sucia que la tiene en el bote de la basura No, la, la, la va a echar en el bote de la ropa sucia Pero aparte mi hijo no solamente la va a recoger Y la va a echar en el bote Sino la va a sacar y va a poner la lavadora Y va a poner la lavadora Y cuando termine la lavadora va a sacar la ropa Y la va a atender ¿Por qué no hablas esas cosas sobre tus hijos? A mí me choca las personas que empiezan a hablar No, es que los adolescentes son Adolecen de todo Pues sí, pues es que no le has dado nada La palabra dice instruye al niño en su camino Y no se apartará de él cuando sea grande Los adolescentes son la mayor joya Que tenemos Es el mejor tiempo de, de, de vida ¿Sabes, ¿Sabes cuál es el mejor? Bueno, ahora estoy viviendo unos tiempos Excepcionales con el Señor Pero ¿sabes qué época de mi vida recuerdo Padrísima? Cuando estaba en la secundaria Hace poquito Acabo de salir apenas Les puedo enseñar mi Pero la secundaria fue una época para mí ¡Wow! Padre En bendición de Dios Porque sabes que yo sé que mis padres Hablaron sobre mi bendición Y no estuvieron diciendo No es que es un adolescente es que, no, es, que, es que los adolescentes son lo peor Si tú lo dices los adolescentes van a ser lo peor Yo creo que los adolescentes son la fuerza El, el avivamiento viene sobre los jóvenes Sobre los niños, sobre los adolescentes Este es el tiempo de los jóvenes Es tu tiempo joven El avivamiento que viene en estos tiempos tiene cara de joven y no estoy haciendo menos a la gente mayor la gente mayor debe ser la plataforma donde estos jóvenes puedan pum, explosionar en el poder del espíritu, en el avivamiento del espíritu, sabes que este avivamiento tiene cara de joven, ¿cuántos jóvenes hay aquí? amén amén sí, ese es el espíritu estamos llenos de jóvenes es una reunión de jóvenes <risa> proverbios 25 11 dice manzana de oro con figuras de plata imagínense una manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene y esto es bien importante como conviene ya no en tiempo ay sabes que se me olvidó decirte que te tenía que bendecir no es dicha como conviene en el tiempo oportuno en el tiempo oportuno yo te invito que hoy empieces a cambiar esto esto en tu vida, cuando hoy cuando salgas y vayas a ver el partido, te vayas a comer unos ricos tacos de barbacoa doraditos deliciosos que sé que venden por aquí muy ricos empieza a hablar bendición Empieza a practicar y vas a ver cómo tu vida No importa la edad que tengas Señora no importa la edad que tengas No importa lo que haya dicho Porque tú dices no pues esto es para jóvenes y esto es para, No, no, no, no No importa la edad que tengas señora Tal vez ha hablado Maldición sobre sus hijos Es tiempo de que hable Bendición sobre sus hijos Es tiempo que abra su boca y profetice sobre Ellos Cosas buenas en Efesios 4.29 Después lo leen ustedes En Efesios 4.29 Lo voy a parafrasear Lo que dice Pablo Parafraseando lo dice Cuando hablen No digan cosas que hagan daño Digan lo que la gente necesita Palabras que van a ayudar A los demás a fortalecerse Esa es tu misión Y algunos la ven como misión imposible. Es que tú no conoces a mi marido. Es que tú no conoces a mi papá y los jóvenes. Es que tú no conoces a mi papá, es un golpeador. Es, me ha hecho todo, sabes que empieza a bendecirlo. Pero es que no sabes lo que me ha herido. ¿Sabes qué? Ya no es por tus fuerzas, ya no es por lo que tú quieras. Ya no es por lo que tú traes adentro, es por el poder del Espíritu Santo. Di la mano del Señor, vino, viene sobre mí. Y me lleva en el Espíritu no es si quieres o no La Ezequiel no dijo espérame ¿eh, espíritu, espérame porque estoy bien ocupado aquí vendiendo mis, mis, mis chilaquiles No. vino el espíritu y lo tomó y se lo llevó y esa es una señal para ti, sabes que no es si quieres o no El espíritu. por eso dije es una cita divina hoy porque el Espíritu Santo te está viniendo y está hablando a tu corazón, a tu espíritu a tu alma, a tu intelecto y te está diciendo es tiempo de transformación, es tiempo de cambio Dejamos Ezequiel así Le ponemos play Y Ezequiel pues no sé Señor Solo tú sabes si van a vivir estos huesos Desde el versículo 1 Hasta el versículo 28 En este capítulo 37 Hermoso y precioso que es de Ezequiel Él vio un proceso en el cual Vía a su pueblo muerto Bien seco de repente revivido, unido, redimido, restaurado en su tierra y más adelante vio el reinado de Jesús y la presencia de Dios continuamente habitando en medio de ellos. Yo quiero eso para mí, yo quiero la presencia del Espíritu Santo viviendo continuamente en mi vida. No importa lo que esté haciendo, no importa si me estoy bañando, si voy manejando, si estoy vendiendo si estoy haciendo cualquier cosa no importa yo quiero la presencia continua del Espíritu en mi vida porque eso es lo que transforma mi interior y empieza a transformar y entonces empiezo a abrir mi boca y empiezo a hablar bendición pero también el Señor le dice a Ezequiel profetiza a tu generación pero sabes qué, también lo estaba haciendo profetizando a las generaciones que vendrían sabes qué? y esto está cañón, está gruesísimo cuando tú abres tu boca, no solamente estás bendiciendo lo que estás viendo estás bendiciendo a esa generación más a las generaciones que vienen porque la bendición de Dios se desdobla a mil generaciones, dice su palabra abuelas abuelos Cuando tú bendices, se desdobla no solamente a tus hijos y a los hijos de tus hijos, sino a mil generaciones. Ve el poder de tus palabras. Ve lo poderoso de nuestros labios. Sabes que hoy va a haber un tiempo de cambio en tu vida. Y está pasando ya un tiempo de cambio en tu vida porque hoy te vas a levantar y vas a bendecir tus generaciones. ¿Quién quiere bendecir a sus generaciones? Ponte de pie y empieza a bendecir Empieza. Levántate, vamos, vamos a bendecir Vamos a hacer algo, a una acción Esto no nada más es pasivo, yo predico y ustedes Escuchan, no, esto es de acción Empieza a bendecir A tus generaciones, pon en tu memoria A tus hijos, a tus nietos A tu mamá, a tu papá empieza a bendecirlos, abre tu boca abre tu boca así como a Dios le dijo a Ezequiel abre tu boca y profetiza, diles diles, diles, empieza a hablar en este momento a tus generaciones y empieza a bendecirlas chavos, chavas, a lo mejor tú dices no yo no tengo hijos pero algún día los vas a tener empieza a bendecir desde ahorita a tus generaciones comienza bendiciendo a tus padres, a tus hermanos Y después ora por esas generaciones Ora por esa muchacha que estás esperando Ora por ese muchacho que estás esperando Bendice a tu esposa futura Bendice a tu esposo futuro Bendice a tus hijos en el futuro Desdobla la bendición Sobre las generaciones Gloria a Dios Amén Jesús Señor en, en el nombre de Jesús Yo te pido que escuches cada oración Cada clamor que están haciendo ahorita En el nombre de Jesús Señor tómalas Señor toma esas palabras Y desdobla, derrama tu bendición Ahora en el nombre de Jesús Derrama tu bendición, Espíritu de bendición Yo declaro bendición Sobre mi esposa, yo declaro bendición Sobre mis hijos y sobre los hijos de mis hijos Señor y sobre mil generaciones De mi familia Señor Yo desdoblo a esa generación en bendición. Ahora escucha esto. Tienes que entender que la mano del Señor viene sobre ti para cumplir tus sueños. Joven, ¿qué sueños tienes? Tomen su asiento. ¿Qué sueños tienes? ¿Qué sueños tienes? Esto, esto es. Vean, vean esto. Esto es bendición. Esto es un modelo que deben de seguir. Joven, aprende. Joven, aprende. A lo mejor tú ahorita ni tienes planes de casarte. Chavas, a lo mejor no tienen planes de casarse. Yo, sí, dicen, claro que sí. <risas> Aprendan y vean. Esto que vieron hoy aquí, esta familia, ese es el modelo que tienen que seguir. Modelo de bendición. Pero sabes qué? Hay más. ¿Quieres más? me dan 10 minutos más no sé cómo estamos ¿sí? tienes que entender que la mano del Señor viene sobre ti para cumplir tus sueños también y jun junto con tus sueños los sueños de tus hermanos y de tu familia y sabes qué, cuando tú juntas tus sueños con el sueño del Espíritu Santo sabes qué pasa se empieza a levantar un ejército grande porque unes tus sueños con Santo los sueños del Espíritu Santo hoy en día la mano del Señor viene para cumplir el propósito del Espíritu Santo en tu vida y en la vida de la iglesia es el tiempo de México es el tiempo de Guadalajara es nuestro tiempo y sabes qué, yo le doy gracias a Dios porque no me hizo nacer en el tiempo de Jesús, porque no me hizo nacer en el tiempo del avivamiento de Gales porque no me hizo nacer en el tiempo del avivamiento de, de, de California de Azusa, sabes qué? Dios me hizo nacer en este tiempo. Para estar en esta ciudad. Para ver sus maravillas en mi ciudad. Para cumplir mis sueños. Pero para cumplir el sueño del Espíritu Santo. En esta ciudad. Y dice mientras yo profetizaba. Se oyó un estruendo y hubo un temblor. Y los huesos se juntaron. Cada hueso con su hueso. Y yo miré y los tendones sobre de ellos. Y subió la carne y quedaron cubiertos de piel. el Espíritu lo llevó a accionar el poder de la palabra hablada vivirán vivirán profetiza no lo sé profetiza pero están secos profetiza se levantarán profetiza hijo de hombre abre tu boca abre tu boca Dios hoy nos está llamando a vivir en el Espíritu en una nueva dimensión del Espíritu tienes que estar entretejido con el Espíritu Santo y esto es parte importante tienes que estar Pero así, amarrado al Espíritu Santo. Porque son tiempos difíciles, sí. Y créanme, no se van a poner mejor. Porque así lo dice la Biblia. Cada vez aumentará la maldad, pero ¿sabes qué? Sobreabundará la gracia. Y en ese poder de la gracia, en ese poder del Espíritu Santo estamos tú y yo metidos. Por eso estamos aquí. Tú hoy puedes salir de aquí y seguir viviendo una vida como hasta hoy. Pero Dios te llama a una intimidad con su Espíritu, para que conozcas sus sueños y así puedas alinear tus sueños con sus sueños. ¿Y sabes qué? La gente te va a decir, "Ah, no es cierto. Esa es una plática nada más motivacional, más. Uh, estás cayendo en confesión positiva. Es lo mismo de siempre. Ah. No. Si tú, tú, tú hoy tomas la decisión de vivir cada segundo de tu vida con el Espíritu de Dios, agárrate agárrate porque Dios quiere y ve los corazones y no importa la edad que tengas puedes tener yo he visto niños de 6 de, de años ministrando el Espíritu con poder he visto ancianos de un año ahí está uno Wow. bravo, sí, eso bien eso bien gloria a Dios ven lo que pasa cuando las generaciones son bendecidas, el Espíritu de Dios empieza a fluir y no menosprecia la juventud, no menosprecia a los niños no menosprecia a los ancianos si hoy tú tomas la decisión de vivir cada segundo con el Espíritu de Dios, agárrate porque sabes que vas a ver cosas que ojo no vio ni oído escuchó son las cosas que Dios te ha preparado para ti el Espíritu vendrá sobre ti y ha venido hoy sobre ti y pondrá un Espíritu de fe y te dirá, te dirá el Espíritu Santo es cierto es cierto pero mis amigos dicen que y acá la comadre dice es cierto Y entonces vas a empezar a vivir una dimensión distinta, poderosa en la vida del Espíritu Santo. El sueño de Dios, ¿quieres conocer cuál es el sueño de Dios? El sueño de Dios es ver entretejidos sus sueños con los tuyos. Es ver un ejército de huesos levantado por el poder del Espíritu Santo. Nadie piensa que en un país lleno de violencia, de lleno de drogadicción, lleno de tantas cosas, de dificultades problemas económicos Dios está entretejiendo un sueño con sus hijos Dios está entretejiendo su sueño en Guadalajara con los pastores los está uniendo en oración está uniendo a las congregaciones en oración, Dios está entretejiendo su sueño para su propósito, para su avivamiento en Guadalajara ¿cuál es tu sueño? ¿cuál es tu sueño? Mi sueño es ver a un Guadalajara avivado, lleno del poder del Espíritu Santo. Mi sueño es ver ríos de jóvenes corriendo a los pies de Jesús, entregando sus vidas y no importa los problemas que traigan, el trasfondo que traigan, derramando sus vidas, siendo limpiados por la sangre de Jesús. Ríos de salvación fluyendo, ríos del Espíritu fluyendo por las calles, nuestras avenidas, la gente cayéndose en las calles, no sabiendo por qué está pasando, porque siento eso, van a pasar en frente de Sion y se van a caer por el poder del Espíritu Santo. Un avivamiento en México como nunca, como nunca en la historia de la iglesia. Y sabes que vamos a impactar a toda, a toda Sudamérica y vamos a impactar a Estados Unidos y vamos a impactar Europa y vamos a impactar África, Oceanía, Asia. Porque va a ser reconocido que Guadalajara es un pozo abierto de los ríos del Espíritu Santo. tú declaras, cuando tú profetizas, cuando tú abres tu boca, entonces empezarán a manifestar tus sueños, porque tienes una fe que te impulsa, y que te impulsa hacia adelante, que potencializa tus palabras, empiezas a hablar bendición, escúchame, cierra tus ojos, si tu vida, si tus sueños, Si tus visiones han estado quebrados No han sido logrados Están muertos Y tú los ves secos en gran manera Si estás en un valle Y en ese valle solamente ves Huesos secos Es para ti esta palabra hoy Tienes que meterte Con el Espíritu Santo Y hablar lo que Dios dice Hablar bendición yo te invito a que pases aquí si tú estás en esa situación pasa en este momento aquí no te dé pena todos hemos pasado por circunstancias pero yo te invito a que pases rápido si tú estás en esa situación no te dé pena Probablemente dices, yo le he regado mucho. Yo he hablado maldición, he hablado mal de mi esposa, he hablado mal a mis hijos. Pero ¿sabes qué? Toda esta gente que está pasando, quiero que escuchen esto. La palabra dice en el capítulo 37 de Ezequiel, en el versículo 4 dice, profetiza sobre estos huesos en el versículo 7 dice y profeticé como me fue mandado o sea obedeció en el versículo 9 dice profetiza al espíritu en el versículo 10 dice profeticé como me fue mandado volvió a obedecer en el versículo 12 dice profetiza y diles en el versículo 19 dice y diles y así ha dicho el Señor y en el versículo 21 dice Y les dirás Siete veces menciona El Señor abre tu boca Abre tu boca Abre tu boca Siete veces en este capítulo 37 de Ezequiel dice Abre tu boca Yo no lo puedo hacer por ti Los pastores no lo pueden hacer por ti Tú tienes que hacerlo y el hecho que hayas pasado hoy aquí al frente es decir Espíritu Santo yo entiendo lo que he escuchado y yo voy a obedecer y voy a abrir mi boca yo te pido que empieces aquí adelante a abrir tu boca Yo no sé qué problemas traigas Yo no sé qué circunstancias estés viviendo Pero lo que sí sé es que cuando tú abres tu boca El Espíritu Santo empieza a fluir a través de ti Y empieza a hablar a través de ti Y entonces empiezas a profetizar y abrir Y decirle a ese valle de huesos secos Que se ponga de pie Y que viva Abre tu boca y profetiza Al Espíritu empieza a profetizar al Espíritu de Dios y dile, ven de los cuatro vientos Espíritu Santo ven de los cuatro vientos Espíritu abre tu boca créele a Dios dile, ven Espíritu, sopla sopla sobre mí, sobre los cuatro vientos de, de las cuatro extremidades, ven Espíritu sopla sobre mí, sopla sopla Espíritu, lléname Llena mi vida, Espíritu Santo. Llena de tu Espíritu mis sueños. Llena de vida estos huesos secos. Profetiza tu vida. Si tal vez tengas pensamientos de muerte, de suicidio. Profetiza tu vida. Es que yo ya no tengo propósito para vivir. No importa. Habla, habla, habla vida. Profetiza tu vida. ¿Tienes problemas en tu trabajo? ¿Te falta un trabajo? A tu negocio le está yendo mal Profetiza a esos huesos secos Tu escuela No está sacando buenas calificaciones Estás tronando el año Profetiza Profetiza sobre tus estudios ¿Con qué estás peleando? ¿Con pornografía? ¿Con homosexualidad? ¿Con lesbianismo? ¿Adulterio? fornicación? ¿Con qué estás peleando? ¿Sabes qué? profetiza profetiza por el Espíritu y rompe por el poder del Espíritu con la sangre de Jesús confiesa el nombre de Jesús empieza a hablar el nombre de Jesús y que el Espíritu empieza a fluir dentro de ti en esta hora en el nombre de Jesús tú lo tienes que hacer tú lo tienes que hacer Espíritu ven y vivifica estos huesos llénalos de vida Escucha Rompe la osteoporosis espiritual Tal vez tú no puedes acercarte a Dios Tal vez no sabes cómo Es que yo no puedo orar Es que no sé No sé cómo Rompe la osteoporosis espiritual Y permite que el Espíritu de Dios Fluya en ti Y llene tus huesos Llene tu vida Señor, ven y sopla tu Espíritu sobre nosotros en esta hora. Sopla Espíritu. Sopla Espíritu Lléname de vida. Revive mis sueños. Revive mis sueños. Revive mis sueños. Espíritu Santo, revive mis sueños. Revive mis sueños. Señor. No importa, Señor. No importa, Señor. En el nombre de Jesús. Te bendiga en el nombre de Jesús. Fluye Espíritu, fluye Espíritu. Esos sueños, esos sueños. Hijo, en el nombre de Jesús, yo te bendigo. En el nombre de Jesús, recibe lo que estás pidiendo. En el nombre de Jesús, un Espíritu nuevo, un corazón nuevo, como David. Señor. En esta hora, Señor, declaro un cambio en su vida. En el nombre de Jesús. Transformado por la fuerza y la potencia de tu Espíritu Santo en esta hora, Padre. Gracias, Jesús. Yo bendigo sus generaciones. En el nombre de Jesús, yo les bendigo en esta hora. Yo les bendigo, Padre, en el nombre de Jesús. Si recibe, hija mía, recibe.